q u e d a r o n hablar n d un r a t o Este es un mensaje. El de Luna, había quitado a s o n i c o para hacer una broma. Unido con clase entre todos para una salida de amigos. e l h i j o Si Simon quiere a l u n a a b e b u c a r l a e l h i j o que no fue un gato para él. h a c k i e le s u p e r poder, le s u p e r subiosidad. ¿De super ¿No、me acuerdo? El p a n comido. El hijo, obviamente,、sí. quedó、no、en primer lugar.、Vamos. Me leyendo una medalla, me llamanté, me rompí, le recogí mi mes. p e r a un poco más. Me l di vuelta a la carrera de menos dos minutos.